sí bueno Sebastián buenas noches y bueno eh, sabemos que ahora volvés en abril eh, tuviste una buena actuación en Estados Unidos con Mike Jones, el hombre de Filadelfia y te queremos ver quizás cruzarte con alguno de los de los mejores vueltes de Argentina ojalá que se dé eh, sí sí a mí me interesa el nivel internacional porque eh te da más más más jerarquía y bueno se gana más dinero eh, a esta altura de mi carrera como que que también este, buscar eh, posibilidades internacionales y, y a ver si me dan la chance mundialista, la que tanto estoy buscando, ¿no? O sea que descartás de lleno el hecho de cruzarte con Saldivia, Abregú o Diego Chávez. Eh, primero voy a probar afuera. Si tengo mala suerte afuera, tendré que arrancar de nuevo acá. Pero bueno, eh, yo ya los quise pelear a todos. Eh, cuando no, antes de pelear con Mayón y, y el filipino Eh, Melizem. Exacto. Yo quise pelear con ellos, pero siempre se negaron porque por asunto de promoción o por dinero o por esto o por el otro. Este, que no, no, no hay, no había, no, no quisieron pelear. Pero ahora, como perdí con el mayor, me, me quieren pelear. Pero bueno, ahora me interesa oh, eh, las luchas la, la, la internacionales y, y bueno, si tengo mala suerte ya te digo para seguir en el, siendo el número uno como como soy hasta ahora y que hace muchos años que soy. Eh, tengo que pelear, pero los peleos no tengo ningún problema. Me tengo me tengo fe con cualquiera de, con los tres juntos, con eso te digo todo. Eh, ahora Sebastián, eh, ahora haces una pelea el 20 de abril, pero organizás vos, o sea, no, no estás con los promotores en esta pelea, ¿no? Sí, los promotores son este, mi manager y, y yo, así que es una peleadita como para moverse un poco y el 16 de junio estamos en, en Johannesburgo, en Sudáfrica por el título mundial de la Organización Internacional de Boxeo. Así que, ya te digo, me interesan las peleas internacionales porque se gana más dinero y hay más hay más jerarquía, ¿no? La, la, la verdad que, bueno, lo, lo hablamos con tu técnico Alanis y decíamos, eh, ¿por qué no, no, no, no, no se te puede la oportunidad de llegar a ser campeón del mundo, siendo que, que has hecho buenas peleas? ¿No? Todos recordamos tu gran pelea con José Luis Castillo, donde realmente diste una exhibición, ¿no? Sí, seguro, seguro, pero ya eso es tiempo pasado, hay que pensar en nuevas oportunidades y, y bueno, seguir siempre en el primer nivel y entrenándome como, como me estoy entrenando con con todo el equipo que tengo y, y bueno, ya te digo, eh, mi intención es buscar chances internacionales, sea por título o, o, no, o no. Bueno, te te agradecemos y ahí te pasamos con los chicos desde Villa Guadalupe. Gracias Sebastián.